Estamos en comunicación con José, justamente para hablar con él de este tema. José, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte, Yara y Pato, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, buen día, Yara, buen día, Pato. Buen día. Bueno, y la novedad, José, y la quería compartir con vos, y vos la conocés, ¿no?, obviamente, y sé que estás muy contento porque hiciste un posteo muy interesante por allí, por alguna de las redes, la, la, la información es que han sido sobreseídos, o sea, no tienen ninguna culpa en el tema, pero en el medio los metieron presos lo judicializaron, los sindicaron, pasaron muchas cosas, así que compartimos con vos, José, esta, esta enorme alegría de que finalmente hubo justicia, aunque con un poco de demora. Bueno, contanos cómo has recibido esta noticia. La verdad que, bueno, recibimos la noticia de muy buen grado, estamos muy contentos por lo, por lo sucedido, después de nueve años logramos romper las cadenas de, de la justicia de la mala, justicia que no, nos tuvo preso y y que por nueve años no estuvo de rehén de esta causa, digamos, por así decirlo. La verdad que fue muy triste la, la situación vivida por lo, los compañeros, las compañeras de, de aquel tiempo de la cooperativa, algunos vecinos que fueron denunciados también, encarcelados, eh, despojados de sus hijos, de su familia. Y bueno, eh, fue muy triste para todos. Nosotros, nuestra familia, la, la vivieron en carne propia. Eh, los hijos, las compañeras o los compañeros eh, nuestros, digamos... Eh, fueron los que se llevaron el peor trago, porque, por ejemplo, mi compañera tenía que ir y venir todos los, todos los días, para un lado y para el otro, los chicos, a, con los chicos al hombro, a veces dejándolos de encargados en, con algún familiar, eh, para poder asistirnos dentro de la cárcel, asistirme dentro de la cárcel, que, que la verdad que la pasamos bastante fea, en el primer tiempo eh, nos trataron muy mal, este, hasta que logramos, bueno, que llegamos acá a Viedma y que algunos compañeros... Se, estuvieron manifestando y demás, y, y bueno, logramos la intervención de derechos humanos y, y después, bueno, también de amnistía internacional y un montón de, de organizaciones que, que hicieron posible que nosotros nos vuelvan a trasladar a, a nuestro lugar, a donde estábamos viviendo, hace en ese tiempo vivíamos en Bariloche, y bueno, eh, así fue que se fueron dando las cosas, y hoy a nueve años podemos decir que estamos libres, que que rompimos esas cadenas. Uh -huh. eh, pero en el medio hubo una ¿no? Los obligaron igual a hacer algún tipo de actividad solidaria, cosa que ustedes ya venían haciendo, ¿no? Sí, una, la aprovecho en realidad nosotros la aceptamos más que nada porque Marina, nuestra compañera, también lleva unos cuantos años con, con esta causa al hombro, había un desgaste en Estamos el hablando medio de, de la abogada de, Marina Chifri, ¿no? De la abogada Marina Chifri, compañera, eh, había un desgaste, un desgaste total en todo, en todos nosotros, digamos, en la ella como abogada que la peleó todo el tiempo estuvo en todas las audiencias peleándola palmo a palmo y nosotros el desgaste físico emocional también que nos que nos demandaba esta causa digamos uh -huh. así que bueno por suerte se logró se logró derribar eso y hoy hoy podemos decir que, que estamos libres la probation la cumplimos eh, la aceptamos y la cumplimos el, después de ayer nos, nos terminaron diciendo eh, que esta causa no no mancha su buen nombre y honor digamos Uh -huh. ¿Cómo volver acá después de nueve años de, de que la gente, los judicios y demás eh, A nosotros fuimos muy maltratados en, por la sociedad, en algún, algún, por así decirlo en algún punto Cuando todo el mundo creía que nosotros éramos delincuentes y que todos nos trataban de esa manera uh -huh. sí. eh, Como decía Marina en de una entrevista de TV Primero en el principio nosotros éramos una papa caliente, nosotros no nos quería tocar a nadie uh -huh. Y, y después recién logramos el apoyo del, de, de las organizaciones, bueno, los compañeros, los compañeros nuestros, nuestra familia que nunca bajó los brazos y se logró ese apoyo tan importante de las organizaciones y de algunas personalidades y grandes luchadores de Argentina y de otros países. Recordamos que acá marcharon hasta en Sudáfrica por nosotros eh, pidiendo la liberación y, y fue por eso también que, que tuvimos tuvieron que cambiar la, la carátula de la causa de la causa y volver atrás porque nosotros teníamos una carátula al principio que arrancaba de 5 a 25 años uh -huh. y después la cambiaron de 3 a 10, ahí fue que nos dieron la libertad condicional, por así decirlo. Uh -huh. claro. Justamente, bueno, vos eh, publicaste también en, en tus redes, eh, y cito, ¿no? fuimos víctimas de la criminalización de la pobreza. ¿Y? Y qué difícil también, que es lo que vos comentabas, de, de poder entrar eh, también en, en, en lo que es la gente, ¿no? Como que al principio vos recién comentabas, eras una papa caliente. Eh, ¿Cuál era la sensación también? ¿Pensaban que en algún momento iban a, a, a llegar a tener también el, el, el apoyo de la gente, del colectivo en común? Cuando, bueno, al principio no, no parecía que iba a ser así. Eh, sí, no, la criminalización nuestra nos, de nos demonizaron. Nosotros pasamos a ser los lo más malos de todo el mundo. Eh, la, la, los propio, la propia gente que, que salió y que estuvo en la calle y demás de algunas organizaciones llegaron hasta a creer que nosotros nos habíamos mandado una cagada. Uh -huh. Eso es, es así. Uh -huh. Cuando nosotros estábamos reclamando en, en un supermercado que una multinacional, que, que tienen toda la guita y que están en todos los países y que no les cuesta nada donar un poco de mercadería... En, en tiempos de, de, de crisis, de aguda pobreza que venían sucediendo en, en el Alto de Bariloche y en distintos, en distintos puntos del país. Entonces, bueno, eh, no era, no fue casualidad tampoco que cuando nosotros estábamos manifestándonos en la ruta enfrente de Chango más aparecieran 400 500 personas entre los montes a saquear el supermercado y después nos echaron la culpa a nosotros. Así uh -huh. fue fácil como nos culparon y, y nos siguieron culpando durante mucho tiempo hasta el día de ayer, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Y, y no solamente de, de, de, de estamos hablando de, de este supermercado norteamericano allí en en, en bariroche que bueno que tiene sucursal en todos lados eh, sino que nos acusaron además de haber iniciado todo un proceso de saqueos en el país yo me acuerdo ustedes eran los culpables de todo eso no sí sí en realidad eso la causa figura el efecto espejo que, que hubo en el país, y pretendían responsabilizarnos de eso también, de, de los saqueos de Campana, Córdoba, el Gran Buenos Aires. Uh -huh. eh, como que nosotros éramos una organización sin líder visible que nos hicimos cargo de los saqueos. Así uh -huh. es, lo dice claramente en esa palabra la causa. Uh -huh. este, la verdad que, que seis personas pobres del barrio o luchadores sociales como nosotros, que si bien teníamos una organización bastante firme, más de cinco compañeros trabajando, y hacíamos vereda, hacíamos eh, la leña del plan calor después nos quedamos sin laburo en pleno invierno, eh, todo el mundo sin un mango, sin nada para comer, el gobierno, eh, se peleaba un gobierno con el otro y no sabían qué hacer y nosotros en el medio y ahí terminaron cortando el hilo por lo más delgado que fuimos nosotros, lo nos metieron en canes y se terminó. Uh -huh. eh, eh, la pobreza para para el, la provincia, o sea, no es que se terminó, sino que eh, como que ya se cerró ahí la, el, el, el tema y no se habló nunca más de que había una necesidad de de, de alimento y de hambre y de, y de hábitat en los barrios que sigue existiendo porque los barrios siguen estando igual que, uh -huh. que antes o peor. Ta. José, eh, bueno, ahora vos junto a otros compañeros encabezás esta tremenda y hermosa experiencia de una cooperativa que eh, realiza el, el, el tratamiento, la separación de, de, de cosas ahí de, de la basura en nuestra ciudad y bueno, están reconocidos Eh, por lo que cuentan ustedes, se ganan un manguito, uh -huh. eh, o sea, estamos mucho mejor, ¿no?, en, en, en la situación actual, por lo menos en el caso de ustedes, en relación a trabajo, en relación a organización, y esto todo tiene que ver, obviamente, con, con esto que vos señalás, ¿no?, este espíritu colectivo de entender la cosa de que nos salvamos entre todos, no se salva nadie, pero sí. te pregunto esto que nunca te lo he preguntado, eh ¿Se tuvieron que venir de Bariloche a propósito de esto, de esta estigmatización que tenían? ¿O estaba previsto venirse para acá, para Viedma, antes? No, no, no. Nosotros tuvimos que venir porque, <coughs> claramente, la estigmatización fue tan grande que yo cuando salí de estar preso, eh, habíamos formado varias cooperativas dentro del movimiento. Nosotros estábamos tratando de formar el movimiento cooperativo en Río Negro y ya éramos cinco o seis cooperativas que habíamos formado. Eh, yo era el secretario de la cooperativa primero de mayo después pasé a ser el presidente de la cooperativa trabajadores libertarios en el caso, cuando cuando nos dieron la libertad eh, me puse a laburar automáticamente no sé si al otro día de salir de estar preso a tratar de, de hacer todos los papeles de esta cooperativa para que las compañeras los compañeros puedan tener laburo y fue así que bueno la policía nos seguía por todo lado no no no no nos dejaban caminar en un momento me robaron la carpeta completa de todos los papeles así que se vería negra la cosa y le digo a mi compañera que no que no vengamos porque si no iba a terminar mal. Uh -huh. sí. Así que así fue que decidimos decidimos irnos de Bariloche y venir acá a Vierma, eh, con una mano atrás y la otra adelante. Perdimos hasta nuestra casa en Bariloche porque justamente la dejamos un tiempo y la terminaron ocupando. Y bueno, salir adelante acá como, como sea posible. Vinimos a sembrar verduras, tuvimos dos o tres años trabajando solo, eh, trajoneado, por así decirlo, encerrado uh -huh. por la situación, uh -huh. hasta que, bueno, logramos eh, organizarlo nuevamente y, bueno, agradecido con la cooperativa Cotrambi que fue la que me devolvió la vida. Claro que sí, seguro. Contrambi es esta linda experiencia que se señalamos recién y de la que tanto hemos hablado, y desde la radio y desde TV estamos acompañando no plenamente. Eh, te pregunto si han, te has contactado con el resto de tus compañeras y compañeros que fueron sobreseídos en este fallo. Vamos a aclarar que se conoció en el día de ayer, ¿no? Sí sí ahí hemos tenido algún contacto tenemos un grupo con con la abogada ahí no nos nos estuvimos contactando así que bueno vamos a seguir seguramente en contacto con Marina Marina Chichin una compañeraza de, de ley así que no la vamos a dejar sola nunca y, y bueno vamos a ver qué, qué se puede que se puede ir, seguir seguir haciendo con con la organización con los compañeros claro. con con todos nosotros somos Nosotros hablo por nosotros, siempre hablando en, en, por todo, pero particularmente en el caso mío, es un luchador de hace muchos años y, y sí, me hizo mal. <coughs> en cierta forma, el encierro y un par de cosas porque la verdad que me hizo un poco mal a, al cuerpo, a la salud y, y hoy por hoy, bueno, me, me recuperé, sí, uh -huh. pero me hizo bastante daño la causa. Así que bueno, uh -huh. seguir, sí. seguir, seguir organizado, seguir pudiendo trabajar para, el, para los compañeros, las compañeras, y para la familia para la familia que es la que la que lo, lo necesita realmente así que bueno estamos acá y, y no vamos a bajar los brazos menos ahora tal cual qué Buen importante eso. pelearla qué importante pelearla y después de todo lo, lo que pasaste la verdad nos alegramos mucho sí, por sí. La Muy, ¿no? que es, es importante poder poder haber demostrado eh, quién era José Paredes también porque eh, tuvo que tuvo que hacer un laburo sumamente importante acá misma tuvimos que hacer un laburo sumamente importante como para derribar ciertos prejuicios y un montón de cosas más claro y se pudo demostrar que que no era un, un delincuente como decía el gobierno o los jueces fiscales sino que era un laburante un, un luchador que quería salir adelante con con todos sus compañeros y compañeras y hoy lo uh -huh. estamos pudiendo lograr acá misma con la cooperativa lo Así es bueno sumamente agradecido por, y contento por por haber finalizado esta etapa tan negra de nuestra historia. Bueno José, nos alegramos nosotros también, te mandamos un abrazo grande, un saludo a vos, a tu compañera, a tu familia, a tus compañeros y compañeras que fueron sobreseídos junto con vos, a los otros que nos acompañaron y a toda la gente que hizo posible, por supuesto a Marina Chifrin, esa abogada que vos tanto destacás y que tanto ha defendido los sectores populares allí en Bariloche. Así que un abrazo grande, José, y seguimos en contacto, ¿eh? Abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre con, comprometidos con, con nosotros y con nuestra causa. Bueno, gracias, muy amable. Gracias. Bueno, así comenzamos entonces con José Paredes.